Grandes y buenos días, gusto de saludarlos a todos, amigos míos. Muchachada, como dice Claudio fuera de micrófono. ¿Cómo es, muchachada? ¿cómo? Hola, hola, hola, ¿qué tal muchachada? ¿Cómo están ustedes? Fantástico. <risa> Ese viaje por Venezuela, ¿tu e s viste en Venezuela tú? Pero mi hermano, chico Concha Levane, no. <risa> <risa> ¿A dónde fui? ¿Qué fuiste para el norte? No, yo llegué a Perú. ¿Hasta Perú no? Pues, Ven... Sí, pues. ¿Fuiste a la Copa de algo?、Eh, fui a la Copa América del año 2004. Ah, la... esa fue la que organizó, obviamente, Perú. Exactamente. Claro, no era con c h u l o Y es con el Tejo p a s a d o En la ciudad blanca estuve ella. ¿Cómo así? En Arequipa, ciudad de construcción ¿Sí? eh, generalmente blanca.、Ah, en, la ¿Sí? en, la, en la ciudad de poco semáforo. s s En la ciudad de escasos policías en la calle. Ah, mío. En la ciudad muy bonita. Sí. Sí, sí. sí. Muy、no. bonita ciudad. Gratos recuerdos de Arequipa. Muchos recuerdos de Arequipa. oh, oh, oh. Bueno,、eh, vamos a pasar a revisar las condiciones del tiempo muy rápidamente. Ya lo habíamos dicho en la, primera, en la primera media hora. Ahora, si usted quiere, le hace caso. Si no, no importa. Claro. En la práctica, lo que sí estamos seguros, más allá de la temperatura que dicen que hay 3 grados de temperatura,、eh, pero n o puede hacer absolutamente caso, es que hoy día no va a llover. La máxima va a ser de 8 grados. Se va a mantener por algunas horas solamente en la provincia de Osorno, entre las 15. Y las diecisiete horas. ¿Ah? Algunas nubes cubrirán los cielos de la provincia. Vientos de cero a siete kilómetros por hora. Y cuando salga este vientecito, va a ser, va a ser perdón, en dirección sur. Claro, en dirección sur. Estamos con eso. ¿Qué más tenemos que, que decir? Con eso estamos. Con eso estamos. ¿Vamos por los titulares? Ok, vamos por los titulares para la presente edición del día de hoy. Le invito entonces a conocer los titulares. ¿Cuándo son? ¿Cuánto? Le cuento, pues, le cuento de inmediato. Lo que falta, solamente 27 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Estos son los titulares para el día de hoy en País Lobo Radio. Como siempre, la palabra 101.5. 5 Bertine propone a la FESO que cuartos medios retomen clases. Colisiones, intersección de avenidas, deja una persona lesionada en Osorno. Menor sufre de atropello en pleno centro de la ciudad. Investigan fallecimiento de paciente del Centro de Salud Mental de Osorno. Hallazgo del cuerpo sin vida de joven vecina de Entre Lagos genera investigación. Desgancio de árbol, encéntrica vía peatonal sorprende a transeúntes en Osorno. Denuncian peligro de caídas en vereda de calle Prat en Osorno. PDI de Osorno logra la detención de ladrón que atacaba en población Quinto Centenario y Villa Lololwe. Inauguran tres nuevos cuarteles de carabineros en Puerto Montt. Llegaron a Osorno réplicas de animales prehistóricos. El Consejo de la Cultura busca a los mejores compositores a través de la web. En Osorno inauguran programa Ligas Deportivas para la Educación Superior. A paso firme avanzan las obras de gimnasio escolar en San Pablo. Campaña de tenencia responsable continúa con censo de mascotas en Frutilla. Cernak y PDI llaman a los consumidores a evitar estafas. Oportuno llamado al 133 permitió detener a ladrón que huía con notebook. Y. Una entrevista que realizamos a la PDI sobre la investigación por venta de licencias profesionales de conducir en Purranquía. De eso y más en la presente edición de País Lobo Radio, edición central. Espérenos, vamos a hacer una breve pausa y ya estamos con ustedes. Ya lo decíamos, nuestros mensajes son subliminales, usted ni los nota ni los percibe. Así que ahora ya estamos de regreso. Estamos a solo 24 minutos, 24 minutos nos están separando de las 8 de la mañana. Y así se nos va el tiempo, ¿eh? Sí, Reiteramos sí. saludos para quien está de onomástico, para quien está cumpliendo años y para todos aquellos que cada día esperan nuestro programa. Muy temprano allí. Sí, vamos a galopar por la información porque, como vio usted, los titulares. Son como 18 notas las que realizamos el día de ayer, o 17 y 18, porque 18 parece que son con el discurso presidencial que actualizamos recién. Y eso que se nos quedó abajo, el incendio que sucedió a eso de las dos y media de la mañana al interior del campamento por venir. Ahí una media agua fue destruida por la acción del fuego. Las razones del de inicio de esto aún no se t i e n e claro por el grado de carbonización que terminó esta media agua de solamente dos por dos metros cuadrados. De propiedad de Rosamela Enríquez Paredes, p a r e de s de 62 años. Él quedó alojado en casa de vecinos. Al lugar llegó obviamente bomberos muy raudamente, pero poco pudieron hacer a esa hora de la madrugada con este tema. También llegó Carabinero ahí que reportó la situación. Rapidito, usted sabe, don Claudio, vamos a ir para un. Un párrafo por nota, si no n o alcanzamos ahí. Ok,、ir. perfecto. Bueno, el alcalde j a i m e Bertín, nosotros lo contábamos, se lo reiteramos por si acaso quedó perdido.、Eh, planteó en reunión con dirigentes de la Federación de Estudiantes Secundarios de Osorno, conocida como、yeah. FESO, la necesidad de que los alumnos de cuartos años medio s de los liceos en toma de nuestra ciudad puedan terminar sus estudios, considerando que en diciembre deben rendir la prueba de selección universitaria, conocida como p s u Esta propuesta. La formulamos, dijo el alcalde, como una forma de contribuir con el futuro de estos jóvenes, lo que no implica que el resto pueda continuar con su lucha por una mejor educación pública. 22 minutos nos e p a r a n de las 8 de la mañana. Bueno, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de la Avenida Juan Maquina con Centeno, dejando a una persona lesionada y dos vehículos dañados, entre ellos un automóvil de alquiler. Los móviles involucrados resultaron ser un Volkswagen Golf conducido por Jessica Gómez l a s u s y un taxi básico conducido por Carlos Vera Vega, los cuales resultaron con evidentes daños luego que uno de los móviles no respetara el signo PARE dispuesto en la mencionada intersección. Siendo al parecer el vehículo particular el infractor. La fuerte c o l i s i ó n originó que la pasajera del taxi, Viviana Roda Díaz, resulta a con una herida contusa cortante octocilial de carácter menos grave, siendo atendida por personal del Hospital Vaseo Sorno y posteriormente derivada a su domicilio. Y lo próximo, menor, sufre atropello en pleno centro de la ciudad. Así es, carabineros que llegó al lugar realizó la cobertura necesaria hasta la llegada de personal de rescate de bomberos y posterior llegada de funcionarios del SAMU, quienes trasladaron a Constanza Barriento Sánchez, s de 17 años, hasta el Hospital Base de Osorno, donde habría sido diagnosticada como poli-contusa de carácter leve, siendo derivada hasta su domicilio para su recuperación. m o n t i v a Investigación: el fallecimiento de pacientes del Centro de Salud Mental de nuestra ciudad. Sí, este que se encuentra en calle g e r m a n u b e Personal de emergencia del Hospital Vasco de Osorno que llegaron al lugar habrían comprobado el hallazgo del cuerpo sin vía de Juan Carlos Burgo Garcés de 45 años. Familiares del hombre habrían manifestado que Burgo Garcés había, tras, se había sido trasladado hasta el Centro de Salud por problemas justamente de salud. Cadeneros de la Primera Comisaría que llegaron al lugar informaron del hecho a la Fiscalía de Osorno, quien dispuso la presencia de personal de la Brigada Investigadora de Homicidios de la PDI, quienes en primera instancia no habrían establecido la participación externa de De terceras personas, como lo informó a este medio el inspector Hugo Leal. Veinte solo minutos que no se paran de las ocho de la mañana, solo veinte minutos. Una noticia que ya conocíamos ayer, pero que ahora se anuncia el proceso de investigación del de,、eh, hecho que ocurrió en Entre Lagos, el cuerpo sin vida de una vecina, una joven vecina de dicha comuna. Sí, según lo regalado hasta el momento, en un inmueble ubicado en calle Oscar Bonilla, 701 de la villa de Entre Lago, fue encontrado en el baño de la casa el cuerpo sin vida de Ingrid Janet. Realman Soto, de 31 años, como lo constató el paramédico de turno del consultorio de Entre Lagos, Miguel Castro. Los antecedentes del hallazgo fueron recopilados por carabineros de la tenencia de la localidad, dando cuenta a la Fiscalía Local de Osorno, que dispuso la presencia de personal de la Brigada Investigadora de Homicidios de la PDI, quienes habrían establecido, en primera instancia, la no participación externa de terceras personas en la muerte, como lo informó a este medio el inspector Hugo Legal. Desganche s de árbol en céntrica vía peatonal sorprende a transeúntes de Osorno. Y es un tema de cuidado, ¿no? Sí, don Manuel Santana nos conversaba aquí, yo tomó fotografías y nos l a envió a w w w p a i l l o g o c l Esto ocurrió en un árbol ornamental ubicado en el área verde de calle Juan Maquena, cerca de calle Lord Thomas Cochran. <ríe> en en Cochran. Es ahí donde está. Frente al, al edificio p a i i a g u a está su hermanito, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, ya.、Edificio. Ya. Antes estaba la Telefónica del Sur okay, tiene un paso. e s q u en prácticamente e la esquina. Afortunadamente, no hubieron lesionados con la caída de este enorme gancho. Y co como se puede ver en la fotografía de www.pailo.cl,、eh, pudieron haber causado más de una desgracia. Pero no ocurrió. Corrimos con suerte. Ahora ya son 18 los minutos que están faltando para que sean las 8 de la mañana. A esta hora, como siempre, como cada día de lunes a viernes, a través de la palabra, p a í s lo borradio. Informaciones a estilo propio. Si usted quiere participar, llámenos 2374-40 y 5290-58. 5290-58. Denuncian peligro de caídas en vereda de calle Prat, acá en la ciudad. Sí, como el título lo dice, en la calle Arturo Prat, cerca de calle Manuel Rodríguez, hay una enorme condición insegura, producto de la falta de una tapa de cámara aparentemente eléctrica, y que como está en una zona con poca luz artificial durante la noche, el riesgo de caer d y lesiones a las personas es enorme. Esto nos cuenta Don Manuel Santana. Esta se encuentra específicamente al costado de una estación de servicio de combustible. Se espera entonces ya que se tome algún tipo de medida. La PDI lo hizo otra vez. Eso es como el secreto del mago, ¿ah? ¿eh? La PDI de Osorno logra la detención de ladrón que atacaba en población Quinto Centenario y Villa Lolol, güey. Sí, durante la jornada fue presentado a la justicia por parte de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, un sujeto que se dedicaba a delinquir en forma constante, como dices tú, Claudio, en población ¿Ya? Quinto Centenario y Villa Lolol, güey, de la ciudad de Osorno. El hermano de Murre, este. Según fuentes policiales, el sujeto de 21 años, identificado solo con sus iniciales como HISA, desde el mes de mayo se trasladaba desde su domicilio, en、ya. el sector de Franque,、ah, hasta、Malandrín. las poblaciones、Mira. Quinto Centenario y Villalololwe. En esto e n el sector de Ragwe. Linda la cuestión c o n el objeto de cometer diferentes delitos. Ahí t e ¿eh? n í m o s e n t r e ellos el robo de especies desde el interior de vivienda. Es justamente de esta forma que he sorprendido sustrayendo herramientas desde un domicilio de calle Cantiamo, logrando a la víctima visualizar su rostro y aspecto físico. Ya.、Yeah. Los antecedentes entregados por el afectado a los ágiles de la v i r o permitieron realizar un trabajo de inteligencia especializado que logró individualizar. Y dar con el paradero del ISA, con el nombre en iniciales, ¿no? Ya.、Yeah. Deteniéndolo en hora de la tarde para que por orden la fiscalía fuera presentado a la justicia ayer. Cabe mencionar que además del ladrón capturado, de pasadita, fueron detenidos dos sujetos quienes mantenían órdenes pendientes. Detención emanada del j u z g a d o de garantía de Osorno por robo en lugar no habitado y robo con violencia. Aprovecharon el viaje los chicos de la PDI. Viva. Oye, es por eso que nosotros insistimos: a usted que le venden cosas así como, oiga, esto se lo vendo a mitad de precio, ¿eh? se, se lo dejo más barato. Usted no caiga en ese juego, porque al final se、eh, traduce todo esto en una cadena de nunca, sí, de nunca de... acabar.、Así、a o r q u e le pueden robar、cuidado. y justamente porque usted e motivo del robo. No, y además, mucho cuidado, porque usted que puede ser un comprador de estos artículos, pasa a ser un directo cómplice en estos tipos de ilícitos. Pucha, que hablo lindo. Quince minutos no se paran de las ocho de la mañana. Y quiero mencionar que el día de hoy, para aquellos que tienen cámara, podrán ver que ya no luzco esa melena leonada. Porque me fui a cortar el pelo, donde Emilio. l don, o quería Emilio. ¿Donde Emilio? Allí. h í en el edificio Payagüe. Ya. Y él nos dijo que si alguien quiere. El hombre manos de tijera, le manos dice. Manos de tijera, un hombre con t r e i 30 años de experiencia ahí. Profesor de muchos de los que cortan el pelo el día de hoy. Oiga, se cortó el pelo bien cortito a los lados y se dejó como un. Sí, que, es esto arriba, ayuda eh? también, ¿eh? Eso、sí. es como, como estilo es como, Rick Astley. Claro, más o menos así. Bueno, si usted, el estilo que quiera,、eh, Don Emilio ahí lo atiende. Pero uno hizo una oferta, dijo para los auditores que llamen al 237440. Ahora ya. Solamente para aquellos y en interno nos den su datito, pueden ir a cortarse el pelo como en la mejor peluquería del centro. Ya. Ah, a precios de barrio. Ah, ¿te gustó? O sea, ah, mira mira que, que sonó bonito el eslogan. ¿eh? ¿Ah? Oye, graba ahí tu televisión por cable. Mira, mira un poquito a r a e r ¿Esa pifia es tuya o es de.? <ríe> no, esto viene de fábrica.、Ah, Oye, los visos te quedaron bonitos. Los sí, visos、eh. también quedaron、sí. me quería parecer a, a Paredes. Bueno, <risa> la. Bueno, Esteban Paredes. Esteban Paredes. Viso Gol.、Yeah. Bueno,、eh, ah, ahí atiende Don Emilio. Que se especializa en corte de varón. ¿ah? Usted puede ir a una peligría donde sabe que el hombre es de verdad, que corta el pelo, ¿ah? <risa> y tiene la foto de su hijo, de toda su familia y las tres señoras. Que te... <risa> ¿ah? Así que si quiere cortarse el pelo, como le digo, ahí en pleno centro, de pasadita para que se vea bien. ¿ah? Un desvellado también puede ser. ¿Usted sabe lo que es un desvellado?、Pero、claro que sí. e m e z a r s e aquí el cuellito, que, que se vea encachadito. Vaya, y 50% de descuento. Tiene que llamar al 237440. Estamos hasta las ocho y media y usted quiere un cincuenta ciento por de descuento. Llama por interno ahora, a Claudio y le da los datos. Ahora,、eh, igual te dejo bien la barba, ¿eh?、Che. Te arregló la barba, todo. Bien, bien ahí, ¿eh? No, si el hombre sabe. Tú, tú bien ahí. Oiga, ¿sabe s que le gustó el chiste que le contamos? El, el que contamos acá. ¿Cuál? Oiga, usted ¿Cuál? está como vieja con mucha e t a Le dije, parece peluquero. Mi hijo, como peluquero, <risa> <risa> usted habla de atrás, ¿no? Doce <risa> minutos nos separan de las ocho de la mañana. Inauguran tres nuevos cuarteles de carabineros en Puerto Montt. Sí, el ministro del Interior y Seguridad Pública, subrogante Rodrigo Villa, junto al director nacional de logística de carabineros, general inspector Eduardo Muñoz Poblete, Presidieron, vieron,、eh, digo, este jueves 7 de julio, la ceremonia de inauguración de las nuevas dependencias de la Quinta Comisaría Puerto Montt, Retén Panitao d y Tenencia Relón Cabí. Contempladas、eh, estas inauguraciones para eso de las 1 0 30 horas de este jueves. Ya lo saben entonces, hay tres nuevos cuarteles de carabineros en Puerto Montt. Con esa música me da gana de tirar flecha. No, esta música es especial para contarles que llegaron a Osorno réplicas de animales prehistóricos, aun cuando acá habían varios. Se contó l e y la nota. Hay varios que. Oiga, ¿eh? tengo cuña para esto, o e h Sí. Sí. Ah, mira. Del、rica. mismísimo, del jefe. No, me dije. Sí. Ah, mira, no tenía. Lee un poco y te p a s o la cuña. Pero por favor. Ya, dame un segundito que me perdí porque parece que tengo unos prehistóricos en línea. Ya. Eh, ya se encuentran en o s o r n o nos cuenta Marcia Mantel, Martel. <risa> ¿Martel? ¿Cómo así? Marcia Martel, que aprovechamos de saludar. s、sí, e r i o i s t a de la Saludos, saludos, oleados, saludos ¿no? Marcia. Ya、Ahí、se encuentran en Osorno las réplicas de animales prehistóricos que la municipalidad de Osorno instalará en el Parque Chuyaca con la finalidad de difundir y educar de manera lúdica acerca de los principales avances científicos derivados del estudio paleontológico que se está desarrollando en el sector de Vilauco en la Villa Los Notros. Hasta el sector llegó el alcalde Jaime Martín, quien pudo apreciar en terreno la imponencia, así dice aquí, de las esculturas creadas por el artista Paulo Jofré Flores. Horas que se insertan en un proyecto tendiente a generar un parque pleistocérico.、Eh, las réplicas que ustedes ven son animales que vivieron acá hace miles de años, pero estuvieron acá presentes y la gente puede tener la oportunidad de venir, ¿cierto? Entonces, con su hijo, a mostrar el tipo de animal que e s tuvo su existencia hace muchos miles de años atrás, ¿cierto? Acá en la comuna de Ozón. s、eh, Tratamos de convertir este parque en algo realmente atractivo. Que tome su valor como corresponde, que sea este el lugar de encuentro de todas las familias osoninas y podamos cierto, disfrutar, ya sea la gente que nos visita como los osoninos mismos, de, un, de una maravillosa instalación con todas las comodidades c i e r t o y la belleza que esto va a presentar el día de mañana. Estamos ya, como digo, dándole término a la instalación de las réplicas de los animales. Que es lo más importante, pero después de esto viene cierto, inmediatamente. Eh, eh, ya tengo sobre mi escritorio precisamente las bases para la piscina a l aire libre que se va a instalar al lado cierto, del río. Una piscina con capacidad por unas 1.200, 1.400 personas, que también es realmente maravillosa. Y bueno, y esperamos que con gestiones con el gobierno regional. Podamos precisamente en este sector acá instalar cierto la piscina temperada que tiene un valor cercano a los, 2000, a los 2.400 millones de pesos. Nosotros queremos desarrollar este parque, cumple mira, una serie de requisitos importantísimos: la extensión,、eh, son el, el número de hectáreas a d e c u a d a para mantenerlo bien, está el ingreso, son es nuestra cara de entrada, c i e r a la ciudad, por lo tanto, todos los turistas que nos visitan pueden pasar y recurrir a este parque. Vamos a tener cierto guardias permanentes, tanto de día como de noche. Tenemos espacios para desarrollar eventos que tenemos que aprovecharlos. Ahí hay un coliseo ¿cierto? importante que lo podemos ¿cierto? utilizar. Por lo tanto, vamos a instruir también a la gente encargada ¿cierto? De, de eventos, que、eh, comencemos a realizar eventos importantes. Los chicos pueden venir a hacer deporte, tenemos canchas de b á s q u e t b o l de bail-fútbol. Por lo tanto, hay hartas cosas que se pueden hacer、eh, en este parque y que no lo estábamos utilizando en forma adecuada. Yo creo que hoy día empezamos a hacer de una forma diferente. Mucho s comentario, s ¿no? decir que hay animales prehistóricos, no son, nosotros ya lo sabíamos, incluso algunos se mantienen vivos acá. Segundo, claro, lo, lo y otro. Y lo otro e el tema de la piscina. De seguro,、eh, yo creo que cuando se termine la piscina, el alcalde todavía será siendo alcalde. ¿Cierto? Esperamos ver al alcalde zambullirse en la, agua, en la piscina. A modo de inauguración、Pero、por e r p o supuesto lo mínimo dos mil millones merece un chapuzón del alcalde dicen que un hombre que se pega unos clavados de miedo、ahí. así a dicen sí, dicen que bueno para los clavados bueno dicen... para los clavados así que esperamos al alcalde inaugurar y mostrar la... ojo ojo. y también a marcia Ma el equipo del de, de, departamento de prensa de, el de, de el la、Chum、alcaldía tiene que estar ahí todos con traje baño marcia de ahora ya tiene que empezar、eh, a hacer ejercicio que se i o a tonificar cuerpo cierto、Porque El, el tema, ¿sabe s por qué、pero、lo digo? No solamente bien, con Mar... Marcia. No, no, pero ¿sabe s por qué lo digo? Porque nosotros somos bien particulares los varones, s ¿eh? Le exigimos mucho a las mujeres y nosotros. Ahora, en todo caso, Marcia, <risa> si necesita, yo puedo ir a aplicarle a ella el. Masaje reductivo. No, el, el protector. No, el bloqueador, <risa> el protector solar. e l ya. El, sí, ya s e m o s Alguien de la municipalidad, no, empezando es que por el alcalde, t e s l chapuzón, n o Es lo mínimo que puede hacer el alcalde, s、pues. Vamos, los Mil millones de pesos. ¿Qué pasó no, me llamaba un auditor me dijo que、eh, pensaba que yo iba a hacer otra cosa con respecto a lo que dije y también dijo para q u é ir a mirar los, los monstruos allá dijo si ¿sí、tengo un monstruo en la casa、oh, eh. oiga eso me dijo el auditor que llamó a h ¿eh? usted escuchó sonar el teléfono estamos a seis minutos estamos, a seis... estamos a seis minutos déjeme dar la hora al volante、eh. estamos a seis minutos de las ocho de la mañana El Consejo de la Cultura busca a los mejores compositores a través de la web. <risa> y no es web. Ah. q u é no me salió. <risa> y no es chiste, quería decir yo. Hasta、yeah. el 22 de julio, compositores de todos los rincones del país podrán participar en el concurso de composición musical Luis a t v i s ¿Tú compones? <risa> Todo el tiempo. Que en su séptimo año entrena un nuevo sistema de postulación, totalmente digitalizado a través de Internet. Este revolucionario cambio es un pequeño adelanto del sistema de modernización que está implementando el Consejo de la Cultura, que permitirá que las postulaciones a todos los fondos concursables se realicen por Internet. El director regional del Consejo de la Cultura y las Artes de los Lagos, Alejandro b e r n a l e Maldonado, invita a los músicos de la región diciendo que se han facilitado los métodos de postulación. Así que a los compositores les costará solo un minuto entrar en carrera a través de Internet. Además, Las categoría s incluye n t r e s géneros musicales por lo que el espectro de participación es bien amplio acá dijo entonces el c e r e m o tenemos un excelente excelente músico así que esperamos que el ganador de luis l abis t 2011 sea de los lagos En Osorno inauguran programa Ligas Deportivas para la Educación Superior. En la región de Los Lagos se inaugurará el programa Ligas Deportivas para la Educación Superior. Hoy, miércoles、eh, 6 de julio, a las 19 horas. Ya. ¿Dónde? En el gimnasio número uno de la Universidad de Los、ah, Lagos. Ya. Campus. Chuyaca. Osorno. Chuyaca, obviamente. Ya. Eso nomás. ¿eh? Cortita como viraje laucha. A paso firme avanzan las obras del gimnasio escolar en San Pablo. No, nuestro colaborador Roberto Delgado nos informa que a fines del presente mes de julio se han entregado el gimnasio perteneciente a la escuela de Elicio Cárdenas Bustamante de San Pablo. Ello luego de la remodelación. Que se encuentra en pleno proceso, cuyas obras estarán a cargo de la empresa constructora perteneciente al señor Juan Francisco c e r ó n una inversión de 100 millones de pesos aportados por el gobierno regional. La estructura no contaba con servicios higiénicos, por lo tanto, se trabajó en un proyecto que incluía baños que estarán ubicados bajo la galería, junto a un sistema de iluminación natural que se hacía muy necesario. La cancha del gimnasio será construida con. Poliuretano. Poliuretano, ya. Se me Espere, voy a correr el mouse ahí. Con poliuretano, de acuerdo a las normas. Es que iba a decir otra cosa, el mouse me había jugado una mala pasada. Iba a decir una tremenda m a l a b r o t a Poliuretano. De acuerdo a las normas y estándares deportivos para las disciplinas de baby fútbol, voleibol y basquetbol. Y、Vamos. para los que no saben, baby fútbol también lo pueden jugar los grandes. Vamos, poliuretano. Oiga, p a r a la gente que no sabe, el mao deja una rayita ahí, ¿eh? Claro. Eh, Entonces... Genera, genera confusión, no había dado cuenta que... Imagínate lo que te puede confundir una ¿Qué? raya. Una raya, <risas> una palabra. Campaña de tenencia responsable continúa. Consenso de mascotas en frutillado. Deberían、no、hacerlo acá. Esta semana comienza una nueva etapa de la campaña Frutillar y la tendencia responsable de mascotas. Durante todo julio, los equipos de la municipalidad de Frutillar Recorrerán las viviendas de la comuna realizando un censo de mascotas con el fin de conocer la cantidad de animales en las casas y las condiciones en que se encuentran. Esta información es muy importante para el desarrollo de la campaña, ya que permitirá conocer las necesidades existentes para a futuro llevar a cabo operativos de vacunación, desparasitación y esterilización de, can de caninos y felinos. <risa> hay gente que necesita esto también、yeah. tanto en el sector urbano de frutillar como en la localidad de caso、eh, m a eso es yo conozco de algunos lugares donde hay una cantidad de animales y que e s t a b a pensando que、eh, ¿Ah? algunos colegas deberían haberle hecho esto de la d e s p a r a s i t a se d n s e s t e r i l i z a c ya es que yo pienso que esa guatita no es normal ¿eh? pueden que tengan parásitos puede ser ¿eh? puede ser <risa> en、yeah. una de esas ¿eh? no lo han esterilizado Cernac y PDI. Llaman a consumidores, le hacen pitanza. h、ah, no. Llaman a consumidores a evitar estafas, a poner、sí. mucho cuidado. Ojo. La campaña se llama Cuídate del Fraude.、Ya. Que busca evitar que los consumidores, los consumidores. Es que donde me río no puedo pronunciar. Evitar que los consumidores sean víctimas de estafas por internet. ¿O、El、por directo... teléfono? Lo que pasa es que es、eh, cuando te hacen ingresar estos sitios que son falsos del banco. Ah, ya, ok. ¿Mm? Perfecto. El director regional del CERNAC, Sebastián Fernández Stay, junto al prefecto Ernesto Vidal Capetillo, jefe de la décima región de la Policía de Investigación de la Región de los Lagos, y el subprefecto Cristiano Alfaro, jefe de la Brigada de e l i t o e c o n ó m i c o de la Pedida r e g i ó n de los Lagos, hicieron el lanzamiento de la campaña en pleno centro de Puerto Montt, donde se entregó volantes informativos a los transeúntes. Sebastián Fernández señaló que la mejor defensa contra quienes se dedican al negocio del engaño es la información. Es decir, que los consumidores conozcan los riesgos y puedan prevenir. Los datos personales son como las llaves de la casa. Así que un consumidor no se las entregaría a un extraño. Nunca deben entregar datos de los que se pueda hacer mal uso. Esta, esta campaña también la van a hacer acá. ¿eh? Así vamos a dar aviso. Ah, ok. Ok. Perfecto. Vamos a hacer un breve corte publicitario. Ya estamos de vuelta con más País Lobo Radio. Estamos de regreso ya, continuamos. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Es la compañía de la palabra 101.5. A esta hora, País Lobo Radio, como de costumbre. Continuamos con las informaciones. Reiteramos entonces lo que mencionábamos al principio de este repaso de las últimas informaciones. A eso de las 2.30 horas de la madrugada, de este miércoles. Se produjo un siniestro en el interior del campamento por venir en la ciudad de Osorno, dejando una media agua destruida y una persona damnificada. El fuego consumió por completo una media agua de unos 2 por 2 metros con propiedad de don Rosamel Pared Pared de 62 años, quien debió ser cobijado en casa de vecinos. Al lugar voluntarios, llegaron bien digo, voluntarios de bomberos que no pudieron de, de determinar las causas del siniestro debido al grado de carbonización de la construcción. Antecedentes del hecho fueron recopilados por carabineros de la tercera comisaría de Raúl. Continuamos. Oportuno llamado al 133 permitió detener al ladrón que huía con notebook. Así es. <ríe> Está un poquito perdido. Al, al mediodía de este martes, un llamado telefónico a la central de comunicación de carabineros 133 informaba de la. Persecución que se llevaba a cabo a un sujeto que segundos antes había sido sorprendido sustrayendo un notebook desde las oficinas al interior del Centro de Formación Técnica ProData, ubicado en calle Baquedano, 890. El ladrón h u í a por calle Los Carreras, en tanto personal de motorizado de carabineros se desplegó por el sector céntrico de Osorno. Es así como fue capturado el delincuente al interior de un ciber ubicado en calle Los Carreras, 859, donde se había ocultado al verse cercado. El sujeto identificado mediante sus iniciales como LRAT de 31 años fue t e n i d o En tanto, la especie sustraída fue entregada a la víctima. Agradecida también por la respuesta de carabineros. Los antecedentes a la fiscalía. Y con el ruso dándose publicidad, pero no lo entiende nadie, él <risa> nos. Sé. Envían saludos, Alex envía muchos saludos. ¿eh? Ah, muy bien, muchas gracias. Igual saludos para él, que tenga una excelente jornada el día de hoy. ¿eh? Y a toda su muchachada. Y a toda la muchachada. Y a todos los bracacochis del Snacky. <risa> <risa> ¿Hay apodo para Alex?、Eh, Aún no. No, pero de seguro. ya no、eh, Si usted sabe. <risa> ¿De quién hablamos? d í g a n o s sobrenombre. el nombre. <risa> No, mejor, mejor no nos no meter en un lío.、Bien. Yo sabía que le decían el Nicolas Cage.、Sí. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Por su, su parecido. Sí, ¿eh? dicen que es muy, muy parecido. No, en, el... en, en la parte del codo es igual. <risa> <risa> no, q u i eres malo.、Padre. Eres muy malo. ¿Vamos con la última o no? <risa> sí,、eh... eso si、sí, tú quieres. Tú puedes leer un poquito porque se me acabó el RAM. Ya. Eh, no hay problema, yo le cuento, pero no faltaba más. <risa> la tengo por acá. Ya. Entrevista a PDI sobre la investigación por venta de licencias profesionales de conducir en Purranque. Esta noticia indagó allí sobre la información nuestro colega. Cristian、sí, Lowe,、no, sí, ¿eh? el nunca esto, bien ponderado. El, el nunca bien ponderado. Sí, le cuento inmediatamente. Por bueno, favor. Usted debe saber que hubo un reportaje en Mega d i c c i ó n、sí. donde mostraba con mucha claridad, cámara oculta, todo, igual que s i e m p r e cómo、eh, un funcionario de la municipalidad de Burranque vendía licencias profesionales de conducir. Estamos hablando de licencias que están hechas para la locomoción colectiva, transporte pasajero, obviamente, y transporte mayor. De carga, de combustible, que se yo, necesita una licencia especial, se llama licencia de conducir profesional y cumple algunos requisitos extras que la licencia de conducir normal. Además, necesita una serie de requisitos:、eh, primero, pasar por un curso obligatorio, aprobarlo y también aprobar los exámenes pertinentes. Bueno, se descubrió que en la Municipalidad de Purran q u esto se lograba con cierto grado de facilidad, un、eh, trámite que podría llegar a durar、eh, meses. Desde los cursos, preparación y todo, un mes, pongamos. Demoraba menos de 36 horas, incluso 24 horas, en ser aprobado, incluyendo el curso de capacitación en una escuela de o z o n o e que también está siendo investigada que nosotros dimos a conocer que se encuentra ahí en, en Prat al llegar a Bilbao. Está siendo investigada justamente porque uno de sus funcionarios fue descubierto en esta maraña, porque todavía no se ha logrado descubrir todo. ¿Qué? Ayer conversábamos con la fiscal María a n g é l i c a de Miguel. En h o r 9 de la mañana, nuestro colega Andrés Mujica, que todavía esperamos la grabación de eso, <risa> estuvimos presentes cuando se entrevistó a la fiscal. Entregó detalles de la investigación, que quedó, digamos, al descubierto con este, con este reportaje. Nosotros lo habíamos dado tan bien, y otros medio igual. Bueno, se está investigando, pues、eh, la cámara también descubría cómo era el modo Berandi. Este caballero cobraba, me parece mucho. Una cantidad no menor de dinero, 200, 300, 400 mil pesos, y a la hora del examen, prácticamente llenaba el examen junto con el que solicitaba o estaba dando el examen. Luego también、eh, tenía una relación con una persona, como decíamos, de una escuela conductora de Cados o r n o que dan estos cursos, y esta persona f a l s i f i c a haber entregado el curso a esta persona y que lo había aprobado con excelentes calificaciones. Ahora, las penas van de tres años hacia arriba. ¿eh? ¿Por qué? Instrumento público, falsificación de información, timbres del Estado de Chile. Porque estas hojitas, donde todo、ah, se hace v i e n h e t i m b r a d o Se c o s i e r o n La verdad es que es bastante complicado y todavía no se sabe bien todos los que están involucrados. Ayer conversamos con、eh, el jefe de la brigada, el señor o l i v a r í el jefe de la brigada, investigador de del i t o económico. p r i m o hermano de Marlén. <risa> Nunca le hemos preguntado, podríamos preguntarle. Y él、de、nos、Marlin. contaba que el día de ayer por alguna, le consultamos esto por una s d e c l a r a c i o n e s que hizo la fiscal. Había llegado por lo menos una persona, a c á u s o n n o A decir, ¿sabe qué? Yo obtuve la licencia de conducir de forma fraudulenta. ¿Llegó a reconocer? Llegó a reconocer. El día de hoy lo entrevistaban. ¿Y esta persona、eh, arriesga algún, algún tipo de infracción,、sí, alguna、sí, multa, alguna pena? Sí, sí. Eh, le consultamos a él, me dijo él, él. Está en la entrevista, el audio está ahí.、Eh, él, él dice: Bueno, hago un llamado a la gente que está involucrada a que se acerque. Que esto de alguna forma va a ayudar en su caso. Porque nosotros tarde o temprano vamos a llegar a ellos. Es más, ya tiene una lista. Y si bien no dio números, porque es materia de investigación y no le corresponde a él, no es una, un número menor. Se está investigando la implicancia, si esto salió. Fuera de la región. Ya. Por el momento se sabe que está acotado la provincia de Osorno. Ya, que los conductores son de la provincia de Osorno. Le preguntamos formalmente, dijo, no descartamos que durante la investigación se d e s c u b r a que esto tenga algo, alguna mayor implicancia. La cantidad de gente no es menor. Y hizo un llamado, reiteramos, y lo hacemos también nosotros,、eh, a pedido de él. Está el audio ahí donde él lo menciona, que la gente que tiene este problemita. Mejor acercarse. También se puede h acercarse a e r c a la fiscalía de Ronegro. La fiscal reconoció que se había acercado a ella, gente que había reconocido el hecho y que esto, no sé si decirlo,、si、buen chileno, son puntitos, ¿eh? que se ganan. Así que no la piense dos veces. ¿eh? Si usted está metido en el embrollo, vaya para allá y vea qué puede hacer. Ahí estaba el detalle entonces de esta información. De esta manera hemos revisado ya todas las informaciones del área o del plano local y regional. Ahora vamos a hacer una breve pincelada con otras cositas. ¿eh? ¿Tiene usted ya los、eh, más apodos ahí o lo vamos a realizar otro día? e s p é r e m e e s p é r e m e es que me había o l v i d a d o si lo podemos.、Sí. Lo podemos repasar ya que en cuanto lo vi. e、sí, No, me acuerdo no de, de lo contrario lo damos después. Oiga, en las últimas、ah, noticias sí, sale algo bastante ¿Sí? interesante: las ocho formas de arruinar la pintura de su automóvil sin saberlo. Ah, se puede cuidar con él. A e n e r cuidado con él. Claro, porque si a usted le raya la pintura. <risa> Entiéndase d el auto. Es un tema no menor. Cuidar el auto implica también preocuparse de la pintura, ya que esta protege las partes metálicas de los daños que vienen del exterior. Pero pocos saben el real perjuicio que causan algunas sustancias en la vida diaria de su automóvil. A、ah, tener mucha precaución. El derramar café sobre su automóvil, esto ya、eh, es un tema que causa problemas, ¿eh? sobre todo si va con harta azúcar. Sí, hay que sacarlo al tiro. El tema del café hay que sacarlo al tiro. Usted está tomando café, afirmado, un am amigo llega y coloca el vaso encima. Y generalmente está muy caliente. Y, y cae un poquito siempre porque uno lo sorbetea.、Claro. c h o r r e a dijo, y lo apoya. No, no, no, no, d í Y al tiro, t r a t a de secarlo con algo porque queda la mancha. ¿eh? Va quedando、ah, en la mancha. Ahora también puede ser, si usted deja su vehículo estacionado bajo un árbol y, y cae resina del árbol. De, ah, e x La gomita del árbol, eso es muy preocupante. No hay que sacarla de inmediato, no, no, hay que dejar no, no, no. que se seque. Que se seque primero, porque si no va a salir con parte de la pintura. Claro. Y lo otro. Y si no sale, lo recomendable es que caiga en distintos lados para que parezca decoración. No, <risa> y lo otro, no lo haga con. Con、eh, lubricante, no, no lave,、eh, lubricante, perdón, con...、Eh... Dedirigente para la losa. No, porque eso obviamente son para desengrasar y la pintura lleva una especie de aceite、sí. y le va a quitar un poco de, de fuerza a la pintura de su automóvil. Ay, hágalo increíblemente con、eh, ese champú de pH balanceado. Sí, con ese que, sí. Con ese sí se puede hacer. Pero、eh, venden por ahí también champú para vehículos que no quiten la suciedad. Ahora, Ahora ¿sí? también tienen que tener precaución con qué paño va a limpiar el automóvil.、Ah, no con el pañal de la guagua. Oiga, dicen que es muy bueno, pero bueno, según un experto dice que no es tan bueno, sobre todo si está sucio el pañal. <risa> no, no, pero es que la, la fibra raspa. Claro. Ahora, otra cosa, sobre todo en estos días que se ha dado muchísimo, si su、eh, vehículo ha sido víctima de, de que ha caído ceniza sobre él, ya sea por un incendio forestal、uh -huh. o porque está cerca de una ¿Sí? combustión o porque está cerca del caule, bueno, en definitiva. Lo primero es sacar la ceniza con un paño seco. Sí. Porque de, si usted comienza a, a fregar con agua y la ceniza, se produce como una especie de, de un producto abrasivo, como una lija, y terminaría Pero, dañando. También la ocurre、pinta. esto para cuando está muy, muy embarrado y hay gente que empieza el tiro con la e s c o b i t a No, trate de tirarle agua primero para que caiga lo más pesado primero. Y、claro. ahí ya después ve.、Y、Así、sí. que el tema de la escoba tenga cuidado, porque mucha gente lava en el centro su vehículo y va matando la pintura. Claro, y lo otro, ojo, ojo, ojo. Sí. Lo otro que también es interesante es que, ojalá cuando su vehículo esté muy sucio, empolvado o embarrado, no escriban sobre él, lávame o hagan estrellita、ah, sí. o todo ese tipo de cosas, porque、sí. eso también daña la pintura de, de su objeto. Hablando de vehículos, nos llegó el estado de la ruta de la provincia. ¿Ah? No es menos ruta 5 sur o s o n a d Puerto Montt, transitable.、Bien. Ruta 5 norte o s o n a d Valdía, transitable. Ruta 215, bueno, usted ya sabe, transitable hasta que llega al paso. Ruta U22, a Juan de la Costa, transitable.、Eh, estás con asfalto hasta el kilómetro 15. Continúa con camino de Ripo, i dice aquí. Con camino de tierra. Sí. Ruta U40, <risa> Villamansa, transitable. Precaución por las numerosas pendientes y curvas de esta ruta, especialmente del kilómetro 5, sector Curaco. Ruta U55, Puerto Octay, transitable. Y yo l o voy a decir en mi opinión personal: tiene muchos hoyos. ¿eh? Ruta U99. Mucho evento, mucho hueco ahí para allá. ¿Para dónde? Para el, el puerto Octave. Ya. Ruta 199, Las Cascadas, transitable.、Eh, y de Cascada, encenada, sin tránsito vehicular hasta el kilómetro 15 por construcción d el sector abanico. Ruta U70, U72, cualquier cosa hay. U72, Riachuelo, transitable. Ruta U16, Trumado, transitable. Ruta 191, sector Rupanco, habilitado. Conducción a velocidad razonable y prudente. Muy bien, lo que yo decía. Oiga, a propósito de, de los daños de la pintura, los consejos para proteger su automóvil, el estado de carretera y lo que le voy a contar a continuación es ideal. Para usted que tiene que hacer repuesto, nos llame y auspicie esta sección. Le cuento. El equipo británico a cargo del Honda híbrido, que estaba puntero en el campeonato mundial de Rally Fórmula 1000. Quedó exigiendo una explicación como hoy, Condorito. Eso es muy tonto, yo también lo leí anoche. Oiga, ¿sabe por qué? Se lo cuento, pero de inmediato. Le pidieron que se retirara de la competencia porque el automóvil corría demasiado rápido. Miren lo que le sacó diecinueve puntos de ventaja. Lo sacaron para que ganen o Claro. h o c Oye, oye, que... cuarenta tres kilómetros por litro. Es más que una moto, e l auto ese? Sí, ¿no? 43. Esa es economía, ¿ah? ¿eh? ¿Y por buena, qué no lo sacan a la calle? Buena, buena, buena, buena. Que lo saquen a la calle, pero con menos velocidad. ¿Ah? No, pero sí,、eh, tampoco corre tanto. Pero, pero el, el tema me parece una estupidez. Y lo otro es que demuestra cuán avanzado está el tema de, de la economía. Esto híbrido funciona con petróleo y con、eh, diésel、eh, ecológico, esto que viene del maíz. Ya.、Yeah. Ah, ya,、yeah. ok. ¿Eso? O, oye,、eh, Matías Fernández, en el plano del deporte, estaría descartado para. Para entrar como titular cuando juegue el viernes Chile frente a Uruguay. En su lugar estaría ingresando el Mago Jiménez. e、bueno, es que a h r a El Mago le falta la oportunidad, como que no brilla en la s e l Mago Jiménez? Sí. sí, sí como sí. que se、sí. la varita la que se l a m e n t a b l e m e n t e Valdivia. Los dos n Mago no, no, no dan para mucho en el último tiempo. El sistema Borri parece que no le funciona. En todo caso, prefiero más a Valdivia que al ¿Sí? Mago Jiménez, pero lamentablemente no está 100% para. Para poder ingresar desde el primer minuto el mago Valdivia. Pero va a ingresar el otro mago. Que algún truco podrá hacer. ¿Cierto? Sí, e e s p r a m o、no, s q u Esperamos í、ah, si、sea. s e que sí、si、sea. Ahora no s toca de verdad, ¿eh? Sí, ahora el verdadero, el verdadero desafío es frente a Uruguay. ¿Qué me dices tú acerca de este mall que pone carteles para prohibir los besos apasionados? Es que es e ese... s es que raro decirlo.、Esos、Yo ves, creo que. Los besos estar... así medio chupeteados, y... a q u e hay uno que se desespera, especialmente los adolescentes se desesperan con eso. Claro. Han, han perdido el pudor. Sí, es como incómodo cuando tú tienes niños. No sé si llegar a colocar un cartel bastaría con que el guardia le dijera: s a b e s amiguito,、eh, está incomodando e l resto de la gente. Claro. Llevan una semana a la vista del público y están pegados cerca de las salas del cine y en el patio de comida, los letreritos, ¿ah? ¿eh? Donde salen allí do, dos siluetas, hombre-mujer. Con un signo obviamente de prohibido. Prohibido. Respeto c ¿eh? a los niños, dice. No pierda la,、eh, la compostura y las buenas costumbres. Niños mirando, dice. ¿Ah? Ahora, si fuera por eso, también debiera prohibir un poco el. ¿Dónde llevan las manitos? Ah, eso es lo otro. De repente se, me, se nos colocan.、Eh... Aquí en la plaza pasa mucho, fíjate. Sí. Sí. Oye,、eh, que... yo eso es q u a no d cruzo mucho, pero cuando cruzo parece que siempre tengo miedo que me salga en el suelo. Ya, o i g a lo que y o lo que yo encuentro así como, como feo es cuando van caminando así. No sé si puedo hacer el gesto para que usted me ayude a describir cuando va la dama、eh, delante de, del varón y van、ah, así. Y van toma, caminando. Va por detrás y van caminando a la par, así. Sí. sí bueno, el, se, el, el varón va atrás,、claro. la dama y ponen a caminar y van caminando así. Claro, se ve poco, pero se ve. Igual es、sí. como. No soy muy puritano, pero. Yo por lo menos pillo la mía así. ¿Quién? ¿A su señora o a su hija? A cualquiera de las dos. <risa> o a la guagua. O a la guagua. A la guagua la n o a n t i e n d o s chiquitillo. 8 de la mañana, veintiún minutos. Ocho, veintiún minutos. Oye, tengo, tengo, tengo, tengo. Algunas ya seleccionadas de los sobrenombres para que les coloquen los amigos. <risa> la peguita. Alpargata rosada o hawaiana rosada, ¿cómo quiere decirlo? ¿Por qué? No hay macho que se la ponga. <risa> Oye, hubo un tiempo que estuvo muy de moda la, la camisa rosada. Sí, sí, sí. Y la polera rosada también. Y la polera rosada. Era como, mira, ando con polera rosada. No, igual bien, bien. ¿Usted usaría polera o camisa rosada? No me gusta el color rosado. No, no me gusta el color rosado.、No、¿Por una uso... cosa de masculinidad? No, no, no me gusta el rosado.、En、la práctica, no, no me... Igual que no, no sé, soy poco dado a usar el verde fuerte, por ejemplo. Algo con una chaqueta muy fuerte, de color verde, no la uso. Hay chaquetas que no son verdes, pero igual son fuertes, s ¿eh? Sí. <risa> Oye, el, el camión jaula. El camión jaula. ¿Ya? Está rayado por los cuernos. Oh. Oh. Bueno, lo decíamos ayer, el chicle. El chicle no lo traga nadie a h claro a ver a qué i n le podría poner el chicle ya la cocina leña、okay. cuidado con lo que va a decir cuidado es v i e j a pero señora auditor a es responsabilidad del mono <risa> Meloni, Meloni, es responsabilidad sí, del mono bonito、sí, sí. cuidado á n d a t e con cuidado no no es vieja pero cale igual igual <risa> El escombro, que usted se lo sabe muy bien. Claro, ¿dónde está molesta? <risa> el fosforito. ¿El fosforito? ¿Por qué? Lo frotan y pierden la cabeza. Este, mira, este, este es bueno para, para el galpón de ideas. ¿Por qué? Por lo que a veces son. Oiga, ¿usted sabe por qué los fósforos arrancan de los encendedores? No, porque los encendedores andan con piedra. s y usted sabe por qué los encendedores andan con piedra no porque los fósforos andan en patota w、ah, <risa> y el niño que llega a la casa y le dice papito papito en el colegio me dicen boqui toqui cambio、ah, <risa> Ocho de la mañana, veintitrés minutos. Ocho y veintitrés minutos. A esta hora estamos con el Festival del Chiste Fome. Usted se ha dado cuenta que en toda s、claro. parte s a todos los humoristas le piden el mejor chiste,、no、la mejor rutina、claro. de humor. Nosotros damos el espacio para que el chiste fome. Y generalmente no tiene espacio. ¿Qué más tiene por allá?、Eh, tenemos los que seleccionamos que gustaron. Pues, el mosquito. El mosquito. Para que deje de chupar, hay que matarlo.、Pues. Ah, claro. El perro de terraza. ¿Cómo así? No puede enterrar ni el hueso. Este que te gustó ayer, b o b a c h o ¿Cuál sería? El preso flaco. El preso flaco. Claro, le queda grande la esposa. <risa> ay, ay, ay. Este es difícil de entender, pero si usted le da una vuelta, es cierto. Mira. El puchero pobre. El puchero pobre. Puro zapallo. No sé si te va a costar un rato. El puchero pobre. Puro zapallo. Ese es el jefe. <risa> Yeah, me llamaron para dar aportes a ¿ah? oh, yeah. y me dijeron que este es para ti.、Oh, ¿Ah? El volantín de cuero no se raja nunca. <risa> <risa> <risa>、eh, el galline yeso nunca, nunca se pone.、Ah, yo también tengo otro. El cañón de buceo、ah, no, no dispara nunca. Vamos, volantín. El que llamó el rueda de tren, ¿a? ¿eh? ¿Por qué? <ríe> Nunca da, da vueltas, e caliente, no pinche. El lapipasta. ¿Ah? Nunca lo han visto conmigo. <risa> <risa> Ay, para, por favor, para, para. Ah, ah. Tengo todo esto tomado. <risa> Un saludo para la abeja. ¿Cómo para la, para la vieja? Para la abeja. Ajá.、Ah, ya. ¿Ya quiere salir a puro chuparnos? <risa> para el asistente, la asistencia perfecta. Por, ¿Por qué? Lunes vino, martes vino, miércoles vino. <risa> señores, señores auditores, responsabilidad del mono. <risa> Ya, vos,、pues、monito, contrólate.、Va. Baño de tren, no se irá nunca. n o van a censurar, monito. Little... Meloni y Melame son buenos amigos. <risa> <risa> ocho de la mañana, veintiséis minutos. Luego llega Alejandro Olavarría. Bienvenidos a la jungla, le dice a partir de las ocho treinta de la mañana. Un saludo también para el bujía de madera. Ese no tiene chispa. Nosotros de repente estamos así en el programa como bujía de madera. Saludamos también a un amigo que trabaja en otro medio. Le dicen el zapato de gamuza, ni un brillo. Un saludo al camión de sandía porque se descarga mano. El... <risa> me perdí aquí、no、era ese que quería oiga No, no, si no lo、no、quería leer, se me quedó quién. ¿Por qué no me avisa para traer un pitito de censura? Jefe, responsabilidad del mono. <risa> ya, se puede decir. Un saludo、algo? también al crimen perfecto. Al crimen perfecto, ¿por qué? Todavía no le encuentran la pistola. <risa> El diario mojado ese soy yo no ese eres tú no se le entiende nada a un amigo le dicen el botón de oro andaba súper cosido el otro día <risa> a o t r o le dicen el, el gato de iglesia a ¿Ah, y p o r q u é porque lo mantiene el padre el chaquete p e l u s ó n a ¿Ah? cocido por todas partes 8 de la mañana, 28 minutos. Un saludo al moco verde.、O? Ándale,、uh, uh, no lo saca、uh, nadie. Uh. El mosquito de manicomio. ¿Por qué? Chupa a los locos. <risa> hay que seleccionar, ¿eh? hay, que, hay que seleccionar los que, <risa> los que dan para este horario y los que dan para trasnoche. Oye, ese de la hawaiana, del OJ, el OJ no sirve para ningún deporte. <risa> bueno, el que tú mencionabas, amigo. ¿Cuál? El pan de ayer. Ah, el pan de ayer. s a l u d o a Antonio Rojas. ¿eh? El toño. El pan de ayer. Nadie lo quiere. No, pero al toño ahora le dicen el ácido. Donde cae, come. <risa> ya. Saludos. ¿eh? Oye, ya estamos en la sí, parte、bien. final. Queremos agradecer la sintonía para con nuestro programa País Lobo Radio y Radio Reloj, muy temprano. Como siempre, en nombre de Carrasco Créditos, el crédito de la familia del sur. Una cantidad de sucursales increíble para que usted vaya por su crédito, por lo que necesita. El crédito fácil en Carrasco Créditos. Hemos estado, como siempre, junto a nuestro colega Cristian Lobo, allá en la sala de locución. Ya sabe, ya、eh, se lo perdieron los que no llamaron y los que llamaron bien.、Eh, el, vamos a pasar los detalles entonces a Emilio para que hagan el descuento del 50% del corte de pelo en p e l u q u e r í a del Centro con precios de barrio.、Ah. Ahora me llamaba Alex ¿Sí? y me dijo si la promoción era al revés. Para los que tenían poco pelo le colocaba. <risa> ah, Pero es otro Alex, x a h no. p、ah, o、no. no. es q u e l otro anda en las mismas. Claro, anda por ahí, pero, pero no. Y、no、tengo... es que le gusta andar en moto sin casco, entonces se le va、ah, el pelo. Claro. Eso es. Si tú no sabes, te chiste es su casa. Claro.、Yeah. ¿Sabes qué hay que hacer para que cuando se le cae el pelo? No, ¿qué hay que hacer? Recogerlo. <risa> Ya nos vemos mañana en el podcast. Vamos a tratar de levantarlo más temprano. ¿eh? Ahora, si usted、eh, comienza a perder pelo desde la frente hacia atrás, p e í n e s e las cejas para atrás. ¿no? <risa> ¿Qué otro consejo le podríamos dar a los que están escaso de pelo? No haga preguntas porque se le c a e el p e l o Claro. <risa> oiga, y, hay algo que detiene la caída del pelo, ¿se da? v i o sea? sí, el piso. El ah, ah. Ya,、Ocho、Ya, n e 8 minutos. Gracias por la sintonía. Chao, chao.